Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre en este aire de Farco satelital el Fuero Argentino de Radios Comunitarias que nos lleva a todas las latitudes de nuestra nación argentina. Con muchísima alegría hoy recibimos a alumnos y alumnas del de año séptimo B. Sí, de la escuela número 21, distrito escolar 19 Guillermo José Barros eh, Les contamos que este programa está realizado Por un equipo de muchísima gente Hay muchos alumnos Que van a ir pasando por este espacio Y que nos van a contar un poco Acerca de que estuvieron trabajando, investigando Nos van a leer algunas cosas bien interesantes Y también nos van a poner en contexto Acerca de cómo se trabaja Sí, una problemática que tiene que ver con la construcción de la paz y en este caso en la escuela con un trabajo que van a hacer hoy con un programa radio pero que viene realizando en todo el año y en concordancia con los ejes de trabajo de proyecto escuela, así que está buenísimo, les cuento que este programa estuvo producido junto a la docente de REC, Red Escuela y Comunicación, Antonella Ferrare Solepsi, el docente, el profesor, el maestro de la escuela es Hernán Salinas hoy en la operación técnica está José Tape Garzón, eh, quien es habla en la conducción, Cristian Gauna y están las alumnas del primer grupo que se van a presentar con su nombre y apellido y se van me van a contar cómo se llama cada una ¿sí? eh, ellas son estudiantes de séptimo grado B, escuela número 21, distrito escolar 19 Guillermo José Barro y suenan así Yo me llamo Azul Fernández eh, mi apellido es Fernández ¿no? pero eh, vengo del barrio de Soldati. Bienvenida Mi nombre es Camila Baygorria y vivo en Soldati. Bienvenida también. Mi nombre es Agustina Luna y vengo de Soldati. Bien, son parte del primer grupo, nos quedan dos compañeras más. Me llamo Jessica y vengo del barrio Soldati. Mi nombre es Gabri Gabriela Pereira y vengo del barrio Soldati. Bien, son todas del barrio de Soldati, así que están todas muy cerca, nosotros les contamos. A ver, ¿dónde queda Soldati? Para aquel que no conoce la ciudad de Buenos Aires y el cordón sur de la ciudad, ¿dónde estaría Soldati? Pues eh, cerca de qué, qué, qué avenidas, qué calles? Cerca de Mariana Costa. Bien, ¿y la escuela? ¿Dónde mm. queda? Eh, al frente, bueno, al frente de la escuela hay un, una parada de metro y al frente de la parada del metro está la iglesia de Fátima. Bien, que es, digamos como un, un lugar que uno podría reconocer fácil en el barrio, ¿no? Avenidas que pasan cerca, a ver, a eh, Costa, Cruz, Avenida Cruz. Sí. Llaner. Ja Janer, a ver, Fernández de la Cruz, Janer, que son lugares que donde hola tienen Metrobús, tienen por ahí la conexión con el Subte, que sería el Premetro, ¿sí? Y aparte hay varios barrios, ¿no? Muy cerca. Sí, ¿sí? están cerca del Ramón Carrillo, de ¿qué otro barrio de cerca? Eh, la Paloma. La Paloma. Uh -huh. eh... Y es hora de Flores, Lugano, esto está por ahí. Sí. Cerquita, digamos Somos lindantes a Lugano Hoy estamos en el estudio de la escuela número 1 Distrito Escalar eh, número 13 ¿sí? El estudio de Radio Rodolfo Walsh Que queda en Escaladí de lepian Y también del color sur de la ciudad Pero en el barrio de Lugano ¿Cómo vinieron? El micro el micro Bien, ¿se vinieron con el maestro solo o alguien más vino? Bueno, con el profesor, no. el profesor. Y la maestra de Radio Antonella Ajá, o sea que con dos docentes. Y sí, el profesor de biblioteca. Oscar. Ah, ¿hay alguien más a quien hay que darle entonces un saludo? ¿Cómo se llama? Oscar. Oscar, un saludo para Oscar. Entonces el profe de biblioteca, a Hernán Salinas, que es el maestro. Sí, les contamos a todos aquellos que, bueno, siempre los programas de radio se hacen con muchos alumnos. ¿Cuántos son ustedes en el curso? 25 25 Y hoy tenemos entonces varios grupos como para que puedan acercarse todos, ¿no? Sí. Eh, Cuéntenme De qué se trata el programa Qué temas vamos a hablar Qué personajes De los De los que lucharon por la paz Personajes que han luchado por la paz Y que sirve como insignia Digamos De la paz ¿Y quiénes son estas personas? Lolfo Mandela, Mandela. Eh, Roberta Rigoberta Y Roberta Menchú Sí María Teresa de Cal Calcuta Calcuta María Teresa sí. de Calcuta Y Martin Luther King. Michael Bien A ver Acá tenemos como personajes muy distintos entre sí, algunos religiosos, otros, otros políticos, otros que han estado preso por esta cuestión de la lucha por la paz, ¿sí? eh, algunos que tienen que ver con los pueblos originarios, vamos a ver después de qué forma nosotros vamos a, a, a abordar esto, pero que tienen que ver con personas que nos ayudan a tener como un horizonte de esta cosa que deseamos, ¿no? Que es como ciudadanos poder convivir los unos con los otros a pesar de las diferencias Respetando las diferencias con los otros eh, Cuéntenme un poco acerca de eh, su escuela primero ¿Es la primera vez que hace radio? Sí. sí ¿Ah, no hicieron nunca? No Ah, bueno, bueno Bienvenidos entonces al mundo de la radio para los chicos Yo no sabía que era la primera vez, pensé que ya habían hecho alguna otra experiencia ¿Grabaron en la escuela alguna cuestión? Algún... Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué hicieron? A ver, cuánto el mes ¿Qué actividades realizaron? Eh, grabamos sobre Nelson Mandela Ah, la información, digamos Sí, todo lo que fuimos averiguando de él ¿Y cómo hicieron esa averiguación? ¿Dónde lo buscaron? En las computadoras Ah, hicieron búsquedas por internet Sí mira qué bueno, bien ¿Y qué trabajaron? ¿Solos? ¿Individualmente? En grupo en, en grupo. Ah, sí. siempre estuvieron trabajando en equipo, digamos Sí Está bueno Bueno Y, a ver, así como vamos a trabajar, me dijeron el día de la campaña por la paz, ¿sí? ¿Por qué campaña por la paz? Eh, más o menos, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es que surge este tema? ¿Tienen alguna idea de eso? Porque en algunos lugares hay mucha violencia. ¿Y en la escuela, en qué actos ustedes ven que falta paz? Les pregunto. ¿En qué situaciones a veces falta paz? Hay veces que molestan a otras personas por ser de distintos lugares, nacionalidades. Hay como actos de discriminación, maltrato, hostigamiento, ¿no? Sí. ¿Y qué otras situaciones ven que falta la paz en la escuela? Hay veces que se pelean sin razón Cuando se pelean ya con golpe digamos con empujón Cuando empieza con juego y termina con peleas Claro ¿entendés? U otras cuando alguno le tiene bronca al otro ¿Y en los barrios? Sí, sí. ¿Entre los barrios o dentro del barrio? dentro del barrio Y entre los barrios o sea, hay, hay pica entre un barrio distinto de otro sí. y aparte adentro de los barrios. ¿En qué cosas los ven adentro del barrio? Por ejemplo, hay veces que se agarran a tiros en el barrio. Ah. De hecho, hace poco tiempo ha sido noticia de vuelta, si ¿sí? esta cosa de una bala perdida, alguien fallecido, alguien lastimado, que incluso es, empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Dos personas o dos grupos que empiezan a pelearse y terminan eh, lastimado gente que no tenían conocimiento de esta pelea, que no estaban metidos en el medio, pero que terminaron como víctimas de la situación. Esto también hace como... de alguna manera nos obliga dentro de la escuela a empezar a hablar de estos temas, ¿no? Seguramente un montón de situaciones, también a nivel países. No todos los países convivimos del mismo modo, nos respetamos siempre al otro. Entonces hay como cosas para, para que podamos trabajar. Vamos a hacer algo para empezar. Esto es un programa de radio y vamos a escuchar música, ¿sí? Entonces te voy a pedir que escuchemos el primer tema musical, me digas qué vamos a escuchar y de quién es. tema es Lanzalo y el artista ahora Mateo. cualquier argumento Quiero un mundo dibujado con palomas de Picasso con canciones de John Lennon en la punta de los labios. Sigo aquí perdido en una es la isla, isla Todo lo que tengo es un país. La comunicación hace escuela. Escuchábamos antes lánzalo que es un tema muy particular. Es una de las canciones elegidas por ustedes y que hace referencia a la cuestión de la paz o de los problemas de la guerra en el mundo, ¿no? Eh, Concretamente, ¿de qué habla esta canción? ¿Me pueden contar? De los niños de Siria. ¿Niños de Siria? que Están en una situación fea. Sí. ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué cosas dice o qué, qué podrían resaltar de esta canción? Que no haya más violencia y todo eso Y la otra cuestión es dónde están, no cómo están si ¿Sí? Están ahí como medios abandonados y nadie les da bola en el mundo ¿Sí? Como que nadie se hace cargo de que está pasando esto ahí con las niñez Bien, han elegido varios temas, después vamos a escuchar otro Están todos eh, elegidos en referencia a esta temática, ¿no? Chicos, eh, estuvieron investigando ¿Sí? sí. ¿De, ¿De quién me van a hablar? ¿Cuál es el personaje que ustedes eligieron para este segundo bloque? Nelson Mandela. ¿Quién es Nelson Mandela? Un hombre que luchó por los derechos de los negros Ajá. en Sudáfrica. Fogó los negros. Bien, ¿Y, ¿y qué tienen de datos? A ver, ¿me, ¿Me quieren contar algo como para presentarlo? Nació el 18 de julio de 1918 en Sudáfrica. Bien, era sudafricano. Sí. ¿Saben cómo estaba organizado Sudáfrica? Sí. ¿Conocen algo de lo que fue la parte ahí? No. no. Es como si vos tuvieras una especie de muro, ¿sí? Imaginate, no sé, no sé ustedes son de Villa Soltatí. Sí. Bueno, imaginate que, no sé, vos tenés que toda tu gente, todo tu mamá, tu papá, tus hermanos, todos ellos tienen que ir a laburar a Recoleta. Se cruzan toda la ciudad. Pero cuando llegan a la zona de Recoleta está toda murallada y vos podés entrar para laburar... Pero a la noche tenés que presentar la misma tarjeta para salir, porque si no te van a matar adentro. Porque vos no podés vivir ahí adentro, puedes ir a trabajar como, como servidumbre, pero tu lugar no está adentro de Sudáfrica, sino afuera. Ah, ya entendí. Que las personas de los pueblos pobres iban a trabajar otro lado y después volvían porque si se quedaban los mataban. Exactamente. Esa situación era. Por lo tanto, los negros, sí, que casualmente eran los pobres, sí, eh, tenían que entrar y salir, pero nunca vivir adentro de lo que era la Sudáfrica blanca, sí, que era toda descendiente de franceses e ingleses. Y Nelson Mandela luchó mucho por eso. Por la libertad para que puedan convivir con libertad de derechos y con los mismos derechos. Sí, no solo soportar la diferencia del otro, sino respetar al otro. ¿Y qué se acuerdan? ¿Qué, qué cosas pasaron? ¿Qué trabajó? Paga eh, para negro y el primer presidente de, negro Eso. de su país. Fue el primer presidente negro de su país. Y por ser, eh, por defender el derecho de los negros, ganó un premio de la Paz Noel en 1993. Premio no. Nobel de la Paz. Exactamente. Ahí fíjense que empieza a pasar algo también que es... Él estuvo preso muchos años, pero finalmente el mundo reconoció que era necesario sí que una persona como él sea premiado y sea valorado socialmente por todo el planeta. Tenemos algo realizado por ustedes. Ustedes lo que hicieron fue eh, grabar un material, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que grabaron? Eh, pusimos cuando nació y todo lo que él hizo. El día que murió y una frase típica de él. ¿Cuál es la frase? No es valiente aquel que no tiene miedo sino el que lo conquista Vamos a escuchar entonces la historia de vida de Nelson Mandela Realizada por las alumnas de la escuela número 21 Distrito Escalar 19, Guillermo José Barros Ellas presentan la Mandela y lo hacen así Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Sudáfrica. Fue abogado para negros. Fue el primer presidente negro de la historia de su país. Integridad, humildad y lucha fueron las claves de Nelson Mandela para ser elevado a la categoría de héroe. Lo que le valió ser escogido democráticamente por el pueblo de Sudáfrica para ser su presidente. Ganar Palma Nobel de la Paz en 1993. Murió el 5 de diciembre de 2013. Verse no valiente aquel que no tiene miedo, sino que sabe conquistarlo. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Bien, va terminando este segundo bloque, nosotros les contamos que estamos en hora libre. Si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer, nos pueden ver para mandarnos un mail. La dirección es hora libre@programarec.com.ar. Si quieren vernos, quieren contactarnos, pueden ahí rescatar todo el material en la página web www.programarec.com.ar, www.programarec .com.ar y si quieren bajarse el programa, escuchar programas anteriores, si tienen alguna radio comunitaria, alguna radio zonal o local y quieren que este programa forme parte de su grilla, lo pueden hacer es gratuito y es libre, lo pueden hacer bajando el material directamente de las producciones de el, la página de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar, ¿sí? www.farco.org.ar si sí, allí van a poder abrir un usuario, es gratuito entran a producciones, buscan hora libre y se bajan los programas que quieran este es el programa número 2 de junio del 2015 eh, ahí ustedes van a poder también encontrarse chicas vamos a terminar el primer bloque les pido que me digan su nombre y apellidos si la gente recuerda quienes hicieron este bloque nombre azul fernández Gabriela Pereira Jessica Paiva Agustina Luna Camila Bayguerria Todos ellas son alumnas de la escuela número 21 del Instituto Jalar 19 Guillermo José Barros Sí, están con el profesor Hernán Salinas Con Antonella Fernández Oletzi Y estamos terminando este primer bloque Lo vamos a hacer escuchando un tema musical ¿Cómo se llama ese tema? Paz, paz, paz Es de Juanes Año 2008 La nueva semilla del futuro de la vida Somos los niños que cantar por la paz y la esperanza Somos la nueva semilla del futuro de la vida Somos los niños que cantar por la paz y la esperanza Dame la mano, vamos todos a soñar gran oportunidad que nos van a dar a, bueno, a Colombia con mi país a todos los niños colombianos eh, pues de verdad que es un gesto futuro de la pita Queremos mandar un fuerte saludo a la gente de FM Educativa 92.3 Río Gallegos Santa Cruz, FM La Nueva Formosa Capital, a la gente de FM La Posta, sí, de Moreno Provincia de Buenos Aires a todos nuestros oyentes de FM Raíces La Plata, Provincia de Buenos Aires a Radio Comunidad de Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires a Radio Cultura de Santa Fe radiculturasantafé.webpress.com a Radio el Aguilar de la Provincia de Jujuy a Radio La Milagrosa Ciudad Oculta Ciudad de Buenos Aires a Radio Luna Azul, Humahuaca, Provincia de Jujuy y a la gente de FM Mural todos ellos forman parte sí junto con las FM de aquí de la zona, que nos repiten ¿sí? de la red farco Foro Argentino de Redes Comunitarios, ya saben si se puede Pueden conectar con nosotros y si quieren bajar el material lo pueden hacer en nuestra página si sí, www.farco.org.ar o visitarnos y mirarnos y escucharnos allí en www.programareg.com.ar Bien, estamos en hora libre Nosotros continuamos con el tercer equipo No, el segundo equipo, tercer bloque ¿Estamos bien? ¿Sí? Les pido que agarran los micrófonos Que nos pongamos atentos Y nos vamos a presentar ahora ¿Sí? Nosotros continuamos con este primer bloque Te pido que te acerques muchísimo Porque ahí no te vamos a escuchar ¿Sí? Bien, bien cerca sí Nombre y apellido de este equipo Comienza usted, señor Dígame su nombre Juan Alberto Perrén Bienvenido, Juan Alberto Luciano Molinas bien, Facundo Troncoso, Mirko Llanos, Kevin y Napoli, bien, a todos bienvenidos, son alumnos de la escuela número 21, distrito escolar 19, Guillermo José Barros, les voy a pedir que se queden con el micrófono en la mano, apuntando hacia la cara, sí, para que no haga ruido cada vez que lo mueven, sí, ¿de qué van a hablar ustedes?, porque estábamos hablando ya de un personaje. ¿Ustedes de qué van a seguir hablando? Del mismo personaje, en Neso Mandela. Bien, Mandela, que es este hombre, ¿sí?, que era negro, que era sudafricano. ¿Y qué otras cosas tienen para contarme de él? Nació el 18 de julio, ¿Sí? en Méndez, el 5 de diciembre, y murió el 5 de diciembre de 2013. Bien, a ver, primero que duró muchos años, y segundo es que fue llegó hasta este siglo, digamos, ¿sí?, Y es un personaje que pasó por muchas situaciones ahí está, Estamos escuchando algo de música ¿Puedes subirlo? ¿Conocen este tipo de música? No No es una música que escuchamos habitualmente no tiene ahí el aire africano, tiene la mezcla de las voces de los negros, la cuestión grupal, ¿sí? Eh, está, está bueno. Eh, chicos, a ver, ¿por qué ustedes fueron buscando algunos datos? ¿Qué otros datos tenemos de, de Maldena? Vos me dijiste cuándo nació y cuándo murió. 5 y siempre de 2013 murió. Y nació el 18 de julio de 1918. ¿Qué más tenemos? Estuvo casado, fue, fue el primer presidente negro de su país. Bien, fue el primer presidente negro, estuvo casado, tuvo varios hijos, se tuvo que separar, la familia no entendía su lucha, ¿sí? ¿Qué otra cosa pasó? Que ganó un premio Nobel de la Paz en 1993. Bien, eso tiene que ver con algo, que es que él estuvo trabajando en un momento en la comunidad para tratar de unirlo, y lo precisamente una de las cosas que usó fue la pasión que tenía la gente. ¿Sabían ustedes esto? ¿Qué pasión tenemos los argentinos? fue Fútbol. Cosas? El fútbol. Bien, en, en Sudáfrica no los apasiona el fútbol ¿Saben qué los apasiona? Algo muy parecido a rugby conoce el rugby? Sí. No. Sí. Sí. sí Más o menos, vos no, no sí. Bien, es un juego distinto con ¿Cómo se juega? ¿Con qué tipo de pelota? Con la pelota, sí eh, eh, Esta pelota, sí, me dice ¿Quedó claro ayer en la radio? La pelota, sí. Es una pelota que es como balada, con punta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me sale el nombre ahora Pelota eh, Ese balón, gracias eh, Trata de instalar Que la gente se apasione por ese deporte Que lo jueguen los ricos y los pobres Y que todos empiecen a hinchar por lo mismo Que era por sentirse de alguna manera Representados por los jugadores En esa acción, que es una acción de relaciones públicas Y por otra parte La intención de que la gente se une detrás de una parción Lo que logró fue derribar las barreras de la desigualdad Donde blancos y negros se odiaban Y por primera vez lo que hicieron fue hinchar por el mismo equipo sí eh, Por eso es que desde eso hasta poder ser presidente Y en la presidencia no tomar revancha Sino intentar unir al pueblo Lo que hizo fue de alguna forma ¿sí? Empezar a generar paz ¿sí? en su pueblo ¿Qué otra cosa tiene? ¿Tenés algún otro dato? Fue la persona que considera que negros y blancos Vivieran en paz en Sudáfrica Y una de las cosas con la que consiguió eso Fue cuando él llegó al gobierno En vez de echar a todos los blancos y darle una patada Y déjalos afuera Lo que hizo fue decirles ¿Quiénes de ustedes que saben hacer este trabajo El de la gestión Si ¿sí? quiere quedar conmigo Los negros Algunos empezaron a enojar Porque tenían bronca Muchos años de sometimiento Pero lo que intentó hacer fue pacificar Y en esto de pacificar Había que integrarlos a todos ¿Sí? En vez de quejarse o de castigar De una Lo que intentó hacer fue convivir ¿Sí? ¿Le parece que es necesario a veces hacer estas cosas? No a ver, las pregunto a ustedes eh, En los barrios y en las situaciones ¿Ustedes ven que hay paz hoy? No, yo qué... veo poco. poco ¿Y en qué cosas les gustaría que la cosa sea mejor? Que esté más, más pacificada, digamos ¿Qué cosas les gustaría que cambien? Carrear en las calles Una podría hacer carrear en las calles Eso también es algo que te maltrata digamos ¿cómo, cómo, dónde están ¿De qué barrio son ustedes? Yo, sí, yo soy Lati Los departamentos La casa La Carra la, la Carra, calle sin nombre Bien, y es un lugar que tiene departamentos bien altos, ¿no? Sí, sí O sea que hay mucha gente ¿Y cómo se llevan con los vecinos? Yo bien, yo bien ¿Todos se llevan bárbaro? Sí ¿Y bien. es un lugar seguro? Sí. Más o menos ¿Los departamentos sí. donde vivo yo? No ¿No? No ¿No en cualquier hora? ¿En la noche? ¿Cuándo es que se pone jodido? A la noche A la noche, está Y que, a ver, si vos no tuvieras que decir a alguien que no conoce el lugar ¿Qué debiera cuidarse a la noche? ¿Qué tiene que hacer? En, ¿Hasta cuál es el horario que podría ir? ¿Qué cosas debiera hacer? Para cuidarse Que no se meta en quilombos ¿Y qué sería meterse en quilombos? Que no discuta con otro Bien, no discutir O sea que si alguien te insulta te dice algo Preferirse... Sí, le un tiro y chau. Ah, no hay discusión sí. <risa> Si ni siquiera media la palabra Lo que median son balas Ahí hay cosas para trabajar ¿Sí? sí Y si uno no conoce el barrio Y de repente no sé, se le quedó la, Se le rompió la bicicleta Se le pinchó Si andan en el se le rompió el auto ¿Qué tiene que hacer en la zona? ¿Qué sería lo conveniente? ¿Qué le dirían ustedes a alguien que no conoce el lugar y se, se quedó ahí? ¿Se le pinchó el auto? Diciera sí. si donde queda la gomería Una sería bueno Que pida ayuda Y, y sí. la otro es no quedarse solo no sí. Sí. Tratar de buscar a alguien rápido Que le, le, le dé una mano Porque de hecho, usted ustedes pasan por su barrio De hecho, si vos acompañás a alguien en tu barrio No es más seguro para esa persona si es la primera vez que va Sí Digamos, Hay una cuestión así de no ir solo Tratar de ir con alguien del barrio sí Para conocer también la lógica Bien, estábamos hablando de Mandela Y que tenía que ver con esto de que en algunos lados falta paz Y hay personajes que nos inspiran Por el tema de la paz ¿Qué otra cosa tenemos para decir? 18 de julio en el Bien, ¿y qué más? Que estuvo 27 años en la cárcel Acá aparece algo que es Fue penalizado de alguna manera Por esta lucha que tuvo Porque en realidad las leyes Estaban mal en Ciudad África Y las leyes lo que hacían eran Tirar a los blancos Y ante cualquier cosa demonizar Maltratar a los negros Entonces lo que él empezó a hacer Fue tener una lucha constante Contra ese marco sí De hostigamiento y de maltrato Hacia la gente de raza negra sí Por eso estuvo en Cana muchos años Estuvo preso ¿sí? Sabemos que es injusto Pero es lo que pasó ¿Alguna otra cosa tienen acerca de este personaje? Su nombre completo es Nelson, Rolly y Jalajara Mandela. Decirlo de vuelta porque es muy largo. Rolly, eh, Nelson, Rolly y Mandela. Bien. Nombre que aparte es largo, digamos, pero que es raro, ¿no? Ah, medio que te causa gracia. Bien, ¿qué más? Ahí tiene una frase se dice que dice, la arma más poderosa para cambiar el futuro es el estudio. Bien, ¿y de esto qué piensan ustedes? El arma más poderosa... Que tiene el ser humano para cambiar el futuro Es el estudio ¿Creen que sí. esto es posible? Sí, sí. sí. ¿Y estudian ustedes? Sí. Sí. Yo sí. ¿Yo, no? sí Yo más o menos No estaría cambiando tanto el futuro Bueno, a ver, no es fácil Cambiar el futuro sí Porque no es fácil ponerle pilas Todos los días ¿sí? A esto del estudio ¿Y por qué les parece que es tan importante el estudio? Para tener un mejor futuro y... Para poder tener un buen trabajo. Y para que el día del mañana termines en una esquina ahí sentado pidiendo moneditas en una taza. O drogándose. Bien. A ver... Eso por está... eso los que no estudian, los los que no, no estudiaron nos obligan a robar Sí. Para que se puedan mantener. O sea que el estudio lo que posibilita es tener dignidad, un trabajo con dignidad, un buen futuro. Un buen futuro, una familia que puedas construir un proyecto, ¿no? Sí. ¿Qué proyecto tienen ustedes con el futuro? ¿Qué les gustaría? ¿A mí? Sí. No sé. ¿Pues ¿No a qué te gustaría? No. Hijos. No. ¿No? Sí. <risa> ¿Esposa? Sí. ¿Esposa sí te gustaría tener bien ¿Y ustedes? A mí sí. Me gustaría trabajar de algo en especial, dedicarse a alguna cosa. Sí. ¿A qué te gustaría, en qué te gustaría trabajar? De, de a, mí, a mí a, a Bombero, mira qué interesante. ¿A mí? Sí. Arquitecto. Arquitecto, eso está buenísimo. A mí también. A claro. mí camionero. Bravos. A ver, el bombero tiene algo que es sumamente loable, que es que Se dedica a ayudar a la gente cuando está en una situación Que no puede resolver solo El incendio, la pérdida, si el encierro ¿A vos qué te gustaría hacer cuando seas grande? Un cantante Cantante, mira qué divertido Está ah, bueno, se quiere dedicar ey, al business ey, ser? <ríe> Al entretenimiento Sabes que también son necesarios Y para la paz ni te cuento Muchas veces son personajes que Cobran mucha notoriedad Y que gracias a eso Nos pueden ayudar de alguna forma A generar esto de las pasiones Y que la gente se reúna Yo sé que ustedes son músicos aparte sí Así que les digo que se preparen Y me muestren parte ¿sí? A todos nosotros, los oyentes ¿sí? Te voy a pedir, ahora vamos a ir bajando Este tema musical porque tenemos Algunos músicos acá Que nos van a regalar Sí, un poquito de un tema musical sí Que eh, va a estar interpretado en un instrumento Que es la flauta dulce ¿Es verdad? sí ¿Qué tema van a tocar? Si sí, se puede yo voy a tocar una que es Mi corazón encantado eh, Mirko va a tocar Una de soledad Bien, perfecto ¿Quién empieza entonces? Y después vamos a tocar los dos Una melodía que se llama Noche de Paz Bueno, dale ¿Empezamos entonces con corazón encantado? Sí Bueno fuerte aplauso para el compañero ¿Tu nombre es? Kevin Di Napoli ¿Esta canción dónde la aprendiste? La aprendí en internet ¿La bajaste de internet y la fuiste aprendiendo? así ¿Copiando? No, bajarla no Abrí internet, buscaba la melodía y me la iba aprendiendo en mi casa cada rato mira qué bueno ¿Practicala en la escuela también? ¿En flauta? Sí, soy profesor de música Mirá qué bueno. Bueno, teníamos un tema más, ¿sí? ¿sí? ¿Tu nombre es Mirko? Sí. ¿Sí? ¿Cuál, ¿Qué tema vas a hacer? De soledad, el tren del cielo. Cuando vos quieras. Bien, a ver, eh, todos eh, practican con el profesor de música Pero hoy se están animando dos compañeros, Kevin y Mirko Les vamos a pedir a ustedes que hagan un tema y nos vamos a despedir de este bloque sí Así que les voy a pedir que me digan nombre y apellido de quienes hicieron parte de este bloque Kevin y Napoli Mirko Llanos Acercate al micrófono, ¿sí? me decís tu nombre Facundo Troncoso Luciano Molina Juan Perren Nos despedimos de este bloque escuchando mmm... Noche de Paz Bien, vamos hi, yeah, chicos Continuamos en el aire de Hora Libre nosotros Aquí con los chicos de la Escuela 21 Distrito Escolar 19, Guillermo José Barros Ahora con el tercer grupo Estamos en el aire ya Si sí, me dicen su nombre y apellido Compañero, por favor, preséntese José. Yo, Gamián Cubillo. Ahora sí, compañera Yasmín Quiroz Camila Cardoso Caterin González Bien, a ver, atentos entonces Cuéntame, ustedes van a hablar de otro personaje ¿Quién es el personaje que han elegido y por qué lo han elegido? El personaje es Rigoberta Menchú Rigoberta Menchú Bien, ¿y quién es? ¿De dónde sale? ¿Qué me pueden contar? Es de Ufant Ufantán, Guatemala Bien, ¿y qué más? Y nació el 9 de enero de 1959 Bien, ¿está viva todavía? Sí Ah, mirá ¿Y por qué es un personaje que resulta interesante o llamativo o importante? Porque luchó por la paz. Bien, ¿y qué más? Eh, porque se ganó... Un premio Nobel de la Paz. También es un personaje que tiene un premio Nobel de la Paz, ¿sí? Eh, Rigoberta Menchu, ¿sí? Es latinoamericana, ya o sea, no es un personaje africano este, sino latinoamericano, ¿sí? ¿Y qué otra cosa podemos decir? Buscamos información sobre... Rigoberta sobre Menchu. Menchu. ¿Quiénes hicieron la grabación? ¿Quiénes participaron de ese evento? Nosotras tres. Díganme sus nombres. jazmín Caterin y yo. Bien. Así que bueno, compañero, me presenta. Ahora que vamos a escuchar, lo que tenemos es una historia de vida, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Y sí. Rigoberta <risa> Figoberta Menchú Tum, nació el 9 de enero de 1959 en Uspantán, Guatemala. Es reconocida mundialmente por su activismo por los derechos indígenas. Recibió el premio Nobel de la Paz en 1992 y el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Cuéntenle a la audiencia, chicos, eh, ¿hace cuánto que vienen trabajando con esto? Hace como dos meses, ¿no? Hace como dos meses, son un montón de tiempo, son como ocho semanas. Sí. sí Y buscaron información, la leyeron ustedes, la buscaron en el libro, se la dio el profesor, ¿cómo fue? Para consultor. internet... Por computadora, por internet, buscaron ustedes el nombre y ahí quisieron con el material? Y ahí buscamos las información que nos pedían. mira ¿y este proceso de grabación lo hicieron solos? ¿Con algún maestro? Con alguno... la señora antonela Con la profe de ARREC, Red School de Comunicación, ahí antonela trabajando. Bien, ¿vamos a escuchar un tema musical, me parece, ahora? ¿Sí? ¿Quién me quiere presentar el tema? Yo. Dale. El tema es Latinoamérica, el artista Calle 3. El álbum Entre los que quieran En el año 2010 Bien, y ya vamos a tener que hacer un cambio de grupo Así que díganme los nombres de quienes formaron parte De este bloquecito Nombre y apellido Caterin González Camila Cardoso Yasmín Quiroz Cubilla Diego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 Continuamos en el aire de hora libre, estábamos escuchando ahí a calle 13, entre los que quieran, del año 2010. Ahora estamos con un nuevo grupo, ¿sí? el último equipo de trabajo de la escuela número 21 del Distrito General 19, Guillermo José Barros. Ellos eh, nos están acompañando, estamos hablando acerca de La Paz y de algunos personajes sobre La Paz. Quiero que me digan su nombre y apellido. Compañero, por favor, preséntese aquí muy bien cerquita del micrófono. Wilson Pérez Fernández. Bienvenido, Wilson. Vos, por favor, acercate a ese micrófono. Nombre y apellido. Juan José Quispe Morales. Oh, yeah. Bienvenido, Juan José. Nos queda un compañero que ya estuvo antes, también en la mesa. Hola, soy Kevin Dinápolis. Kevin Dinápolis. Augusto Benganzales. Bien. Fernando Villar. Bien. Y compañero, acérquese. Mirko Llanos. Bien, dos compañeros que ya estuvieron trabajando y otros cuatro que se suman a la mesa ¿sí? Vamos a trabajar primero sobre un personaje que también es femenino, ¿sí? como Rigoberta Menchu ¿Pero cómo se llama esta persona? Madre Teresa de Calcuta Madre Teresa de Calcuta Y cuéntenme, ¿qué me pueden decir acerca de ella? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué edad tenía? Nació el 26 de agosto de 1910 en Moscú Era monja, por eso le decían madre Sí, era monja y se dedicó a hacer algo que era a trabajar con algunos enfermos. La madre Teresa fue reconocida por primera vez por el gobierno indio cuando obtuvo el galardón Padma Suri en agosto de 1962. El premio Hawa Arlal Nehru para el Entendimiento Internacional en 1969. Bien, de hecho, una de las cosas es que ella no solamente cuidaba enfermos, sino que empezó a transformarse en un personaje muy particular, porque lo que intentaba hacer era que la gente respete a los demás, incluso a los desvalidos, a los que estaban vulnerados, a los que eran desclasados, trabajó también en algún momento con los que tenían lépera, sí, y con enfermos en general, digamos, pero... Que, que lo que intentaba hacer era que reconozcan que había que respetar al ser humano por ser humano, ni por ser bello ni por tener dinero, sino porque es humano. Chicos eh, ustedes grabaron algo, ¿no? ¿Hay un material grabado acerca de esto? Eh, sí Bueno, vamos a escucharlo, ¿les parece? Ellos Pero, ¿no? hablan ahí de María Teresa de Calcuta sí. y tenemos un pequeño informe, así que dura un minutito vamos a escucharlo Agnes Gonza Bojaciu ...conocida como Madre Terese de Calcuta... ...religiosa albanesa nacionalizada india... ...premio Nobel de la Paz en 1979... ...cuando en 1997 falleció la Madre Terese de Calcuta... ...la Congregación de las Misioneras de la Caridad... ...contaba ya con más de 500 centros... ...en un centenar de países... ...pero quizás la orden que fundó... ...cuyo objetivo es ayudar... ...a los más pobres de los pobres... ...es la parte menor de su legado... ...la mayor fue eh, erigirse... ...en un ejemplo inspirador... ...en la prueba palpable... ...y viva... ...de cómo la generosidad... ...la abnegación... ...y la entrega a los demás también... ...tiene sentido en tiempos modernos... ...la madre Teresa... ...fue reconocida por primera vez... ...por el gobierno indio... ...cuando obtuvo el galardón... ...Pasmasri en agosto de 1962, el premio Jaguar LAL NERU para el Entendimiento Internacional en 1969. Recibió el premio Nobel de la Paz y falleció el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años. Hora libre por Farco Satellital www.farco.org.ar Continuamos en hora libre Nosotros estamos aquí Ya llegando al final del programa Si sí, con casi nada de tiempo Pero nos queda todavía un personaje ¿Quién es el personaje? Martin Luther King, Martin Luther King. Bien, eh, ¿Quién me sigaron? King. Cuéntame Nació en Atlanta que un 15 de enero de 1929 ¿Por qué fue reconocido? Fue reconocido por defender los derechos de los negros en Estados Unidos ¿Qué premios recibió? Recibió el premio Nobel de la Paz el 13 de noviembre ¿Falleció? murió asesinado de un disparo el 4 de abril de 1968. Bien, fíjense que este personaje fue muy importante también por el tema de la discriminación que había entre negros y blancos. ¿Sí? Fíjense que hay un problema con la paz Que es que por lo general la gente lo que hace es odiar o detestar o segregar aquel que es diferente de uno Como si fuéramos todos iguales cuando en realidad somos todos distintos ¿Sí? Chicos, nos queda nada de tiempo Vamos a escuchar algo de música ahora realizada por ustedes ¿Qué es lo que me van a, a contar? ¿Qué es lo que me van a, a cantar? ¿Cómo me lo presentarían? ¿Qué vamos a hacer ahora? Es medio tipo un rap Es un tema tipo rap ¿Sí? ¿Y quiénes los van a interpretar? Mirko Llanos, Wilson. Wilson Pérez y Kevin Di Napoli. Bien, entonces les voy a pedir que ya se vayan despidiendo, así que me van a decir nombre y apellido de todos los que formaron parte de este grupo. Kevin. Juan José. Wilson. Wilson. Mirko. Fernando. Agustín. Todos ellos son estudiantes de la escuela número 21, distrito escolar 19, Guillermo José Barros. Ellos ahora nos van a cantar un rap y nosotros nos despedimos de Hora Libre hasta cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. El rap de los chicos suena así.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 te resucito cuando te menciono Eso es parte de mi arte Y que todo el mundo sepa que estas rimas son pa' ti Sin tener que mencionar No lo hago pa' evitar el roce Lo hago pa' no hacerte famoso En los países donde nadie te conoce Después de ver cómo se mueven las guerras y las guerrillas ¿Tú crees que lo voy a tener? Mío a tu pandilla Dispara cuando quieras Raperito maleantoso Que no gana el más maleante Gana el más ingenioso Basta de guerra, queremos la paz Basta asesinato, no queremos más Que en la ciudad no se vea gente muerta Que se vea gente disfrutando la vida Por su trabajo que se gana estudiando todos los días Los niños y niñas piensan Los chicos y chicas piensan que se van a ganar la vida Comportándose mal y haciéndose lo peorita Lo único que van a ganar con eso es estar en la esquina Fumando todo lo que lo mataría Mi opinión es que se pusieran a trabajar y estudiar Así su vida no se iba a desperdiciar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 Tú, no, video, tú has vivido tú. tres carajos de dificultad en tu vida A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades Estarían graduados de las mejores universidades Si te llevo de excursión para la central africana Luego de verlas la guerra sales cantando líricas cristianas O te llevo a Brasilia para que veas los combazos y veas cómo dejaron a los chamaquitos sin brazos Allá tu ropita de rapero, tu gorrita de béisbol Y tu cadenita de maleante se derrite con el sol ¿Qué vas a hacer? Cuando a tu hijo lo pillen en la disco Y sin delicadeza Con un arca le en la cabeza Que le borren la cara a tu hermano de forma violenta O le limpien a tu madre con la corte y la cuarenta Tú eres bruto, cabrón Rapeando sobre cómo volarse esos En un país donde te matan por robarte un peso No soy un santo rapeando Mucho menos caballero En algún, algún momento rimando Arquea diez marineros Pero en este caso es diferente Y citar el desorden cuando la tiranía es ley Y la revolución es orden Me quieres tirar, acá te tengo un par de aceptijos Le tengo miedo a las cucarachas Y a los lagartijos, no me suena Hace años la focan radio en Puerto Rico Ellas he sacado ya cinco discos Y todavía no soy rico no me llaman Comunista de mago, 100% La ultraderecha me odia, la ultraizquierda También mi desempeño sexualmente y Está por el suelo, después de hilarme de los calvos Me estoy quedando sin pelo, le dije Hijo de puta al gobernador y aunque se lo merecía En mi interior me arrepentí no lo dije Hasta hoy día, antes de entender las desigualdades de Las personas me compré un macerato que usado que ahora no funciona tengo jodido el crédito no me vende ni un café por eso para pagar otra mensualidad prefiero andar a pie soy como los ociadores manejo mal el dinero invierto todo en mi carrera porque el arte va primero Soy el más lento de familia, no soy brillante, lucho por la educación y nunca fui un estudiante. Le tengo fobia a los aviones, me gusta la política, aunque digan que no me importan, me duelen las críticas, a mi mejor amigo lo mataron en un cuartel. Tengo mucho que escribir y poco papel, mi honestidad es color transparente. Me duele pero por dentro, con solo mirarme de frente, puede tratar de tirarme y hacer el intento, pero para seguir siendo honesto, yo soy el mejor en esto.